Estás escuchando todo el rock y el metal. Se escucha desde Buenos Aires. Surround me forever. Estás escuchando todo el rock y el metal por radiobr.org. Fines de semana a puro rock y metal.

Con Vikingo Borealis. Con Vikingo Borealis. Por Radio Iber. Iber.

Hola amigos de Radio EBR, así es, estamos en vivo. Un nuevo programa, voy a bajar un poquito el volumen del micro. A ver, ahora creo que estaba bastante fuerte y mate a más de uno, incluyéndome a mí. <ríe> ahora sí, programa número 144 en vivo en Radio EBR www.radiobr.org.

Le doy la bienvenida a todos ustedes, queridos amigos de la radio, queridos amigos de este programa de rock y metal y queridos amigos de Vikingo Borealis. Así es. Un abrazo grande a todos, l e doy la bienvenida. Este es el comienzo del programa número 144. Hoy sí, día lunes, lunes 6 de octubre,、eh, un lunes más. ¿sí?

Dentro de tantos domingos, también un lunes más. En algún momento vuelva algún viernes o algún sábado, veremos, veremos. Pero、eh, domingos y lunes se está s i e n d o habitual compartir con ustedes、eh, momentos agradables de buena música, de rock, de metal y toda la actualidad, como siempre,、eh, que pasa en el mundo. Bueno.

Como les decía, mi nombre es Hernán Vidal, estoy transmitiendo desde Argentina, d e Buenos Aires. Por si recién te enganchás y sos nuevo en este、eh, programa, porque, claro, lo hacemos entre todos.、Eh, así que va el saludo donde quieran que estén, donde quieran que estés.、Eh, abrazo grande y para quienes c u c h e n luego el programa grabado, seguramente mañana va a estar

Eh, en las redes de siempre,、eh, ya sea e Larchi.org o en la plataforma Evox.、Eh, programa número 144. Que voy a dar comienzo. Y no podría no ser de otra manera.、Eh, voy a dar comienzo a este programa con una banda icónica, icónica del metal. Que la mayoría, o digamos, los que estamos en esta historia.

La conocemos, una legendaria banda nacida en la época de los o c h e n t a s arrancando con ese trash poderoso y el nuevo trabajo que les voy a presentar ahora. Seguramente algunos de ustedes ya lo han escuchado. b u e n o salió hace apenas algunos días lo que va a ser el nuevo disco de Megadeth. Así es.

Lo nuevo de Megadeth no podía faltar en este programa. El adelanto, el sencillo, el adelanto este, de este nuevo próximo disco. Y se dice que va a ser el fin de. anunciado por ellos mismos, ¿no? Anunciado por Mustaine, el、eh, comandante de este barco llamado Megadeth. Vamos a escuchar、eh, lo nuevo que va a ser.

Lo que vas a escuchar ahora, así que subí el volumen. Tipping point. Así es. Lo nuevo de Megadeth en este programa número 144. Y ya, claro, ¿cómo n o podíamos arrancar así? Arrancamos con todo. Dale volumen porque te va a volar la peluca. Impresionante esto que va a sonar ahora. Vamos.

Arrancamos este programa número 144, recontra arriba. a q u e tengo con Megadeth? Muy lindos recuerdos: estadio, obras, obras sanitarias aquí en Buenos Aires,、eh, Parque Sarmiento,、eh, varios, varios lugares. No me acuerdo si también estuvieron en el Teatro de Flores, creo que no. Pero bueno, tengo、eh, en el hangar también. Bueno, lindos recuerdos de Megadeth aquí en Argentina. Bueno, vamos a ver.

Si、sí, en la última gira mundial tengo la, la dicha y la suerte de, de despedir a una legendaria banda que tanto, tanto legado ha dejado a la música, al metal y al thrash, por supuesto. Lo nuevo de Megal sonó, Tipping Point. Luego escuchamos a los australianos de Telemite con Rainfield, ¿eh? de su último trabajo de este año.

Aire a pleno con este programa número 144, como indica la historia, con muchísima música. Hemos compartido otro cuarteto de canciones en este bloque que pasó. Bueno, escuchamos a Wings of Steel y todo el poder con Arenas Ardiendo, Burning Suns, de su nuevo disco.

Winds of Chime editado obviamente en este 2025. Luego escuchamos también lo nuevo de Primal Fear con Alucinaciones. Y por último del año 2022 del disco ¿eh? Stratovarius con Mundo sobre Llamas, Worlds on Fire. Y también de Yapa escuchamos a Crystal Tears, ¿m? Lágrimas de Crystal, con.

エロス・アンサイクル

Si recién te enganchaste en este programa número 144, recién culminamos el segundo bloque del programa. Y. Tengo ganas de repasar lo que es la cartelera. Hace un par de programas atrás había anunciado, allá por el mes de septiembre, la cartelera de septiembre y también la de octubre, pero no está mal recordar.

¿Qué es lo que está por venir y qué es lo que está confirmado en lo que tiene que ver con el rock y el metal? Así que levanta el volumen, toma nota si querés. Yo te voy a decir qué es lo que se viene en materia de rock y metal para ir a ver, para ir a ver un concierto. ¿eh? Bueno, mes de octubre, ya estamos al día 6. Bueno, ayer.

Por、más que fue ayer y ya pasó, estuvo Sandría o Sandria en un iClub. ¿Mm? Interesante propuesta. También en el Arena Sur estuvo un festival extremo, Frongel Extremo Festival. Bueno, ahora sí, toma nota porque si te perdiste a Sandria o el、eh, festival extremo en el Arena Sur, lo que viene es a partir del día 12.

El día 12 de octubre se estará presentando la legendaria Exodus en el Teatro de Flores. El 17 y el 18, los legendarios Guns and Roses, los Guns, en el Estadio de Huracán. 17 y 18 y d El octubre. e día 24 de este mes, el, Claudio,、eh, el querido Tano Marcello, a u d i en el Estadio Obras. El día 25.

Tai Catafalque en el Arena Sur. Y el día 26. Tengo ganas de ir a ver a esta banda. Una banda española. Que se llama Celtian. En el teatrito. Vamos a ver si puedo. Bueno.、Eh, aparte no vienen nunca. Así que. Si te gusta el, el metal. El folk, sobre todo.、Eh, con una voz muy dulce de su cantante.、Eh, interesante la propuesta de Celtian.

En el Teatito, r lindo lugar para ver un show. Bueno, esto es el 26 de octubre. Vamos al mes de noviembre. En noviembre tenemos una agenda un poco cargadita. Bueno, por ejemplo, Marduk, el primero de noviembre en Uniclub. El día 7 tenemos dos propuestas. Y dos propuestas buenas: ¿Mm? Master Plan y Vision Divine en el Arena Sur, el 7 de noviembre.

Noviembre, qué buena fecha. Masterplan y Vision Divine. Y también el mismo día se estará presentando Grave d i g g e r en el Teatrito. Otra legendaria banda. El día 8, los locales y amigos de Azeroth en el Teatro de Flores.、Eh, voy a ver si puedo ir a ese también.、Eh. Tengo ganas, hace rato que no veo a los amigos de Azeroth. Va un saludo.

Grande a todos los integrantes de la banda. ¿eh? Bueno, el día 9, Harakiri for the Sky. El día 9, Nueva Ética en el Teatro de Flores. El、eh, la fecha de Harakiri for the Sky no tiene e lugar l confirmado. ¿eh? Bueno, el día 13 de noviembre se estará presentando una banda que me encanta: Que es Hammerfall.

Los suecos se estarán presentando en el Teatro de Flores. El día 15, la banda Rot en el Pana Rock. El día 15, también Glory Hammer en el Teatrito. El día 19, la legendaria local Rata Blanca en el Movistar Arena. Bueno, y ahora se viene una seguidilla, por ejemplo, el día 20 y el día 21. Estará tocando el legendario Glenn Hughes.

En Neuquén, en la provincia de Neuquén, y el día 21 el mismo Glenn se presenta en el Arena Sur. Y el día 21 en Club B se estará presentando Cruces Negras. Vamos al día 22, tenemos tres,、eh, tres fechas: Ambush, Artillery y Atropi, todas juntas en el Teatrito. La legendaria Nepal se estará presentando en el Teatro de Flores el día 22 y también el día 22.

Ulcerate en Uniclub. El día 23 tenemos dos fechas: tenemos a The l a u s Kill Destroy en el、eh, legendario también lugar m a r q u i s Y el día 23 se estará presentando de nuevo Glenn Hughes, pero en este caso en la provincia de Córdoba. Así que a t e n t i c ó r d o b e s e s El día 23 el legendario Glenn Hughes se estará presentando en la provincia de Córdoba.

Y por último, cierra esta gira por Argentina, Glenn Hughes, el día 25, presentándose en la provincia de Salta. Qué bueno esto de ir también por otras provincias del territorio argentino. Provincia de Salta, el día 25 se estará presentando el legendario Glenn Hughes. El día 27, la gran avantasia con.

Su t o b i a s Summit Project a v a n t a s i a en el Teatro de Flores. El día 28 estaremos escuchando a, o mejor dicho, a, mirando a Arcona,、eh, Lips, Eyes y Atrocity. Qué interesante fecha esta en el Arena Sur. El día 29 se estará presentando la banda Ignis en el Panarrock.

Y por último, por ahora, cerraría el día 30 la banda Picture en el Centro Cultural Bula. Bueno, voy a dejar para un próximo bloque más adelante. ¿Qué nos espera en el mes de diciembre? No hay una、eh, grilla tan cargada. Es una fecha, bueno, muy particular del año. Se cierra el año en el mes de diciembre, obviamente. Y no hay una.、Eh,

Grilla tan cargada, pero hay algunas cositas interesantes que más adelante en el próximo bloque se los voy a estar comentando. Así que bueno, tomaron nota por lo pronto, mes de octubre que es el mes en el que estamos. Se viene Exodus, se viene la doble fecha de Guns N' Roses en el estadio Huracán, se viene el Tano Marchelo en el estadio Obras, de Catafalque en el Arena Sur y por último el 26 de octubre, Celtian en el Teatrito.

Bueno, un segmento del programa que viene ahora, que últimamente, no hace mucho, se está haciendo, no sé si habitual, pero sí me gusta compartir con ustedes arte creado, o arte, sí, arte creado, con estas nuevas tecnologías. ¿eh? Eh, ya lo he dicho en otro programa.

Eh, algo eh, muy querido por mucha gente y algo odiado. Es, es como que no encuentro por ahí término medio en cuanto a los distintos comentarios en las redes. ¿no? Eh, yo creo que es tecnología muy bien utilizada y hay que saber hacer esto de hacer música con los nuevos programas.

La inteligencia artificial y, por qué no, el chat GPT. O sea, no es algo muy sencillo hacer algo como lo que vamos a escuchar ahora. Así que dale volumen porque esto está muy, pero muy, pero muy bueno. Por eso lo comparto. Como he compartido otros、eh, proyectos, en por ejemplo, en idioma inglés.

En programas pasados, en este caso va a ser su debut con estas nuevas tecnologías: el habla hispana. Así que esto no tiene desperdicio porque está muy bien hecho, está muy bien creado. Realmente estuve escuchando varias canciones de este proyecto que se llama Ruido Alfa. Me encanta el nombre también del grupo. Ruido Alfa, vamos a escuchar.

Esto está tan bueno que vamos a escuchar mínimo, mínimo, y no sé si no va a haber una l l a p a Tres canciones, sí, subir volumen porque yo te digo que esto está bueno. Y cuando termine este bloque, me vas a decir: Tenías razón, Hernán, tenías razón, Vikingo Borealis. Dale volumen, vamos a esta, este arte creado en este caso desde España. Ruido alfa.

Se viene en este bloque de nuevas tecnologías en este programa. Esto está muy bueno, dale volumen. Yo ya me bajé varias canciones para lo que va a ser un viajecito próximo para ir escuchando en mi, mi vehículo, agarrando la ruta y con todo el power. ¿eh? Ya lo estoy incluyendo en el setlist para el viajecito que se me viene, pero eso voy a comentar.

Un poquito más adelante en este transcurso de este programa número 144. ¿eh? Vamos, dale volumen, acordate de lo que yo te digo. Vamos con Ruido Alfa, en principio, en principio un 3x1. Vamos a escuchar primero Calle en Llamas. Luego vamos a escuchar a Almas Perdidas, que es la canción que le da título a este disco. Y、eh, no voy a decir por último, pero vamos a escuchar la canción Wake Up.

Y despierta, vamos que ahí vamos con Ruido Alfa, vamos.

APR。

Les dije que podía ir un tema más de y a p a y así lo fue. El último tren de este proyecto creado con las nuevas tecnologías, ¿eh? ruido alfa sonó en este haciendo su debut en este programa número 144, haciendo su debut oficial en este programa de rock y metal. Escuchamos cuánto hace que no escuchábamos un 4x1.

Creo que hace bastante, que yo recuerde bastante, bastante. Así fue, un 4x1. Escuchamos a Rude Alfa con Calle en Llamas. Luego la canción que le da título al disco, Almas Perdidas. La tercera canción que escuchamos se llama Despierta, Wake Up. Y luego de una pequeña tanda escuchamos lo que sonó recién, que es El último tren.

Quería, recién justo estaba viendo、eh, un video. A ver si lo puedo. Lo puedo ir relatando a medida de que. La protagonista, en este caso. A ver si se me fue. Se me fue. Lo tenía ahí en punta. Pero lo voy a buscar, ¿eh? Lo tengo que encontrar. Eran las declaraciones de.

La conocida activista Greta Thunberg sobre lo que justo se me fue, lo tenía y se me fue, pero bueno, vamos a ver si lo encuentro. Más allá de eso,、eh, la protagonista, una de las protagonistas de tantas y tantas personas voluntarias civiles que fueron en esta.

Eh, caravana, si se quiere, de la flotilla s a m u o d Global s a m u o d Global Sumud、eh, que ha sido、eh, bueno, noticia no s o l o en las redes, pero sobre todo en las redes sociales porque hay mucha difusión en los canales convencionales, ¿sí? en los canales poderosos,、eh, mucho sobre el tema.

Parece que la bajada de línea era no decir nada. Pero bueno, por suerte tenemos las redes sociales, más allá de la lógica censura que existe. ¿Mm? Eh, y la activista Greta Thunberg daba una especie de pequeña conferencia.

En Grecia, sobre algunas cosas que pasaron y que tuvieron que soportar、eh, en el mar: el asedio del ejército israelí, el asedio con amenazas, no solo amenazas, porque luego se convirtieron en、eh, un asalto, si se quiere, ilegal de la mayoría de las embarcaciones israelíes.

q u Estaban dirigiéndose a Gaza con、eh, cuestiones humanitarias, comida y demás, ¿Mm? y también, obviamente, ropa y todo lo que eso implica. Pero bueno, parece que、eh, eso, esa ayuda humanitaria, representaba una seria.

Amenaza para Israel y para el ejército israelí. Increíble, ¿no? c o m o la ayuda humanitaria con gente totalmente desarmada, con civiles, puede ser una amenaza. Así lo interpretaron los usurpadores. s ¿eh?

Del territorio, y、eh, bueno, asaltaron las las naves que estaban yendo, más de 50, 80, perdí la cuenta cuántas eran, lo leí por ahí y me sorprendí de cuántas e r a n creo que más todavía, que se dirigían, que en algún momento fueron escoltados por una embarcación militar italiana y otra española, pero、eh, increíblemente en el medio del trayecto.

Desaparecieron. O sea, lo que habían prometido, que era apoyar a la flotilla, apoyar a esta ayuda humanitaria que se dirigía a Gaza, con un, una u n especie de、eh, apoyo militar, si se quiere, de parte de España y de Italia,、eh, en algún momento del, de la travesía lo retiraron y los dejaron solos. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Mm? Eh,

Leí muchas cosas respecto a esta empresa, si se quiere, de、eh, empresa, entre comillas, ¿no? de esta ayuda humanitaria hacia Gaza, con todos estos voluntarios, muchos más de 400, había hasta 400 detenidos, todavía hay algunos detenidos que no han sido liberados.

Eh, comentarios en las redes de algunas personas que me han llamado la atención. Hay mucho, muchos mensajes de odio, ¿no? mucho, hay cosas que no se entienden realmente. Preocuparse por qué tareas desempeñan los civiles que fueron o estaban yendo hacia Gaza.

Con la ayuda humanitaria. Preguntarse o preguntando qué tareas hacían, qué trabajos hacían. Algo totalmente irrelevante. ¿Qué tiene de importante ver qué hace cada uno en su vida personal? Cuando se está prestando、eh, a una tarea.

Muy difícil de poner su cuerpo, de poner su integridad física, su integridad mental ante el asedio y ante los riesgos que eso implicaba de manera totalmente desinteresada. ¿Qué sentido tiene? preguntarán algunos. El sentido está, claro que está, pero.

Habría que preguntarse, ¿no? Madres con cinco hijos, padres con hijos, con familia, con hermanos, con padres, con madres, con su propia vida, embarcándose en una flotilla de ayuda humanitaria. Haciendo lo que los gobernantes del mundo, los, que los poderosos del mundo,

No hacen, haciendo lo que deberían hacer los gobernantes del mundo, que es ponerle un freno al brutal genocidio que está viviendo Palestina. Y hubo comentarios por ahí, como diciendo,、eh, esto es toda una propaganda, está de moda Palestina, se hizo una moda.

Luchar o alzar la voz para que se pare el genocidio en Palestina. Pero si hay algo que, por lo menos desde este humilde lugar, que es desde Radio e b r y desde de, de este programa de rock y metal, fue haber hablado también de lo que ha pasado en otros países anteriormente, de las matanzas que existieron.

Y al día de hoy existen en otros países no tan conocidos o que en Occidente pareciera que no existen, como puede ser Yemen, como puede ser Siria, ni más ni menos que Irak, casi todo Medio Oriente, algunos países del África que al día de hoy tienen guerras tribales y matanzas tribales fogoneadas por Occidente, claro.

Que todo eso sirve, todo eso sirve para, como decía mi abuela, ¿no? si los de adentro, si los hermanos se pelean, los devoran los de afuera. ¿no? Un viejo dicho de campo, si se quiere, pero que es tan real.、Eh, entonces, fogonear una lucha interna en un país o en una tribu desde afuera siempre sirve para sus propios intereses.

Eh, y hemos hablado también de eso en este, en este espacio. Hemos hablado de esas matanzas, de esos genocidios y de esas privaciones de los derechos, garantías y libertades que todo ser humano debería tener en estos tiempos. ¿no? Pero, claro, muchas voces dicen: no, se puso de moda Palestina.

Lo que pasa es que parece que esto es de nunca acabar, n o porque es algo que viene desde muchísimo tiempo, sobre todo después de los años 50, ¿sí? cuando se le concede a crear, previamente a conceder, n o crear lo que fue, lo que es el Estado de Israel en esa tierra.

Que para muchos es la tierra sagrada o la tierra prometida o la tierra elegida de Dios. Y ese territorio que era que convivían distintas culturas, de a poco se asentaron en esta creación de Israel y fueron tomando territorio.

Desde 1950 en adelante, hasta la fecha. Porque si vemos un mapa de lo que era el Estado de Israel en 1948 o en 1950, no es ni por asomo lo que es el Estado de Israel hoy, donde han sido desplazados, empujados.

Las distintas culturas y los palestinos hacia arriba, ¿no? hacia el norte, como yendo hacia el mar. Entonces, es tan evidente el asedio que、mmm, resulta difícil que se pueda defender lo indefendible. Si、sí, uno entiende los grupos.

Armados que están en Palestina como jamás. Obviamente que se repudia también eso. Claro. Eso también se repudia. Pero no se puede hacer la vista gorda ante lo que viene sucediendo hace 3, 4 años, 2, 3 años. ¿Mm? Eh.

Por ahí un poquito menos del último ataque. O sea, no se puede justificar tanta matanza y tanto odio. Porque así fuera un muerto: dos, diez, cuatro, cinco, tres, veinte. No se puede justificar que mueran miles y miles.

Y que mueran miles y miles de niños, mujeres, hombres, inocentes. No hay justificación alguna. No existe justificación. No se puede justificar una matanza de tal tipo. Entonces, cuando leo comentarios como: Ay, está de moda hablar de Palestina, está de moda compartir cosas sobre Palestina. Cada uno que lo tome como lo quiera tomar. Pero.

Para mí no es una moda, es una realidad. Hay una diferencia muy grande a que algo esté de moda. ¿Mm? Eh, entonces, insisto con esto: ya sea Yemen, ya sea Burkina Faso, ya sea Nigeria, Camerún,、eh, d j i b u t i no sé, países muy desconocidos por muchos.、Eh,

O los conflictos que hay también en el Congo, bueno,、eh, sea lo que fuere, todo es repudiable. Todo es repudiable. Toda matanza es repudiable. Todo genocidio es repudiable. Entonces, hacer el ojo sobre un solo lugar, el que fuere, obviamente que está mal. Hay que hablar de todo. Y si hay algo que, sea, que hemos defendido en este humilde espacio, y quien les habla, es hablar

De lo que pasa en el mundo y de lo que pasa en todos lados. Sea una isla, sea、eh, una guerra entre etnias, algo tribal, sea de países desconocidos o, conocido, o más conocidos como lo que sucede en Gaza y en Palestina. Y antes de ir al bloque que viene, me gustaría.

Comentarles algo que esto sí lo tenía por acá, esto no se me fue, sobre una de las activistas que ha sido muy conocida en este último tiempo, sobre todo en Instagram, que es quien hacía la mayoría o casi todos los v i d e o s informando qué es lo que estaba pasando en pleno mar, qué es lo que estaba pasando con el avance de las flotillas hacia Gaza, es la que.

Estaba documentando todo y daba los informes de lo que estaba pasando. q u Es Ana Alcalde, que es una española. Y en uno de los comunicados, antes de embarcarse en esta travesía, decía: Os comunico oficialmente mi participación en la misión para romper el asedio ilegal de Israel a Gaza.

Empecé en la lucha antirracista, pero hoy me muevo como madre que ya no soporta más tiempo ver a los niños morir de una manera programada y perfectamente evitable. Si los gobiernos no hacen nada, la sociedad civil, pacífica y organizada lo hará por la libertad, porque no seremos libres, ninguno de nosotros, hasta que no lo sea Palestina.

Exigile a los gobiernos de tu país que rompan esta complicidad y que nos protejan porque somos el cuerpo que se pone delante como deber moral y como compromiso humano con la humanidad. La humanidad es de todos y nos corresponde a todos protegerla. Comparte, compartí, apoyá, somos tu cuerpo, pero tú nuestra fuerza y te vamos a necesitar para volver a la h i d a

Con la libertad. Este era un mensaje que daba、eh, Ana allá por el 28 de agosto. ¿Mm? Y vaya si tuvo repercusión el mensaje y todos los mensajes que vinieron después, que esto se empezó a hacer cada vez una bola más y más y más grande con apoyo.

Gubernamental también de algunos países, como por ejemplo apoyo gubernamental del de país hermano colombiano, como el apoyo de España, como el apoyo de Italia, como el apoyo de algunos países más de Asia, Emiratos Árabes y demás. bueno

Eh, China también, claro. China, China hizo una declaración muy heavy metal, si se quiere, respecto al caso palestina y al caso de Gaza, poniendo los puntos sobre la mesa. Pero bueno, el punto es que tiene que pasar esto: que gente civil, que personas civiles, que nosotros los civiles, seamos los que tenemos que poner.

Las pelotas, los huevos, los ovarios, para salir a defender algo que hay que defender? De la manera que sea, en este caso en la flotilla, gente poniendo el cuerpo, arriesgándose su propia vida, su propia vida, porque estuvieron a nada de hacer un desastre.

Todavía hay gente que está incomunicada, todavía hay gente detenida, todavía hay gente que está presa por ir con una ayuda humanitaria. ¿Es necesario, pareciera que sí, n o que los civiles, de alguna manera u otra, compartiendo historias, compartiendo publicaciones, alzando la voz de alguna manera, la gente que, insisto, que se embarcó?

De todos lados, porque hubo gente de todos lados, algún que otro argentino también. ¿Es necesario que pasen estas cosas? ¿Que sea el pueblo el que tiene que movilizarse para que los gobernantes imbéciles de turno se pongan un poco las pilas? Y pareciera que sí, ¿no?

Porque fue la manera en la cual esto se empezó a hacer como una bola de nieve y empezó a crecer y a crecer con muchísimo apoyo de los civiles de todo el mundo e incluso, insisto, algunos gobernantes por ahí que muchos estaban dormiditos, dormidos. Y sigo sin poner las manos en el fuego por esos gobernantes que ahora salieron a hablar.

En favor de Palestina, cuando siempre callaron, cuando siempre se callaron ante cualquier genocidio por sus propios intereses y salieron a hablar ahora, ¿no? ¿por qué? Porque hizo, se hizo muy, pero muy popular la lucha en todo el mundo. ¿no? Bueno, quería comentarles un poco.

Sobre, como no, no, no, no, no salía al aire la semana pasada, no hubo programa, me quedé con las ganas de hablar un poquito de esto. Entonces, justo pasó lo que pasó estos días: que se suspendió, no pudieron llegar a Gaza porque estuvieron todas las detenciones, todos los v i d e o s que, bueno, ustedes vieron de lo que fue el、eh, asedio y el secuestro de las personas que se dirigían a la franja de Gaza con.

Ayuda humanitaria, bueno, y qué mejor que ir al próximo bloque.

Con un artista, un cantante que、eh, me gusta mucho, que se llama g e l u s i k o Jelusic,、eh, que apareciera、eh, al principio cantando en la calle, eh, eh, en, en la vía pública, ¿sí? demostrando todo su talento, y de golpe este muchacho empezó a crecer, a crecer, a crecer, y hoy hace trabajos como el que vamos a escuchar ahora. Es una canción que ya ha sonado en algún programa anterior.

Pero tiene que ver con esta historia, ¿no? Con esta historia del poder de la gente. Con esta historia del poder de la gente. De la gente de bien. Y la canción se llama así. Power to the people. El poder de la gente. Vamos.

El Rock y el Metal. e d r

Tram sonando en este bloque con war song y esa clásica canción de wild lion vamos con uno más vamos con un, un temita más en este bloque rage sonando en este programa número 144 con fuego en tus ojos fire in your eyes

Sí. Un nuevo bloque de este programa terminó y un nuevo bloque comienza, claro. Escuchamos en este bloque que pasó a Jelusic o Jelusic con Power to the People, el poder de la gente. Luego escuchamos a Black Rain con Crack the Sky.

Luego de Black Rain, lo que sonó fue la banda Hard Wind、eh, con Cry Out Into the Space. Y luego de la tanda, escuchamos dos canciones más: My Tramp, el ex、eh, cantante de la legendaria Wild Lion, con un cover、eh, de aquella canción ¿m? original de Wild Lion, que es War Song.、Eh,

Y por último escuchamos a r a g e de Chapa, ¿no? A r a g e con fuego en tus ojos. Fire in your eyes. Que yo no tengo la culpa de verte caer. Si yo no tengo la culpa de verte, entre dos tierras estás y no dejas aire.

デジャ a ウィアー

じゃら

Uno de los organizadores、eh, principales de esta flotilla Global s a m u n Global s u m a que se dirigía a Gaza, es Tiago. Y acá, como este, un posteo de, de Ana del Calde, escuchen bien, dice lo siguiente para que vean.

Y para que tomen dimensión de, de, de lo que se está hablando, de lo que pasa, de lo que realmente es, de lo que sucedió, para que se tome dimensión, dice en un posteo Tiago, uno de los organizadores de la Global Flotilla Sumul, como saben que soy el organizador de la misión.

No s o l o hicieron todo eso, sino que también me llevaron muchas largas horas a un interrogatorio con oficiales de inteligencia e incluso con los propios IOF. Después de defender mi posición y defender a Palestina, siguieron amenazándome, a mí y a mi hija pequeña, escupieron en mi cara y me llevaron con soldados.

A pasear, entre comillas, por el desierto, mientras、eh, me amenazaban con matarme. Estoy informando de todo esto, no para quejarme, sino para que el mundo sepa que si le hacen eso a los trabajadores humanitarios, imaginen lo que le hacen a los palestinos. Ahora hay más de.

10.000 palestinos en las mazmorras israelíes, 400 de ellos son niños. Nuestros participantes aquí fueron extremadamente valientes desde el principio hasta el momento en que están siendo trasladados para ser deportados. Nunca dejamos de decir Palestina libre y las violaciones aquí nunca bajaron nuestra moral. Cuando rechazaron.

La medicina a nuestros participantes diabéticos nos revelamos y creamos tanto caos que tuvieron que cumplir. Bueno, e s t a es una publicación, una de las tantas publicaciones de Ana Alcalde, una de las protagonistas de esta admirable, y hay que sacarse el sombrero, admirable flotilla.

de civiles que salieron rumbo a Gaza y que no los dejaron llegar.

Bueno, Nobleza Obliga les había dicho que les iba a contar qué es lo que va a pasar en el mes de diciembre respecto a las presentaciones de bandas rockeras y de metal aquí en Buenos Aires y en Argentina.、Eh, no es una agenda muy larga, más bien corta diría yo, pero ahí va. El día 2 de diciembre se presenta Mayem.

En g r u p o El día 4 se presenta c a n o n Fever en el Teatrito. El día 5, Napaldet, otra legendaria banda, en Uniclub. El día 10, también en Uniclub, 10 de diciembre, se presenta、eh, Manegarn. El día 11, Grave Miasma en el Centro Cultural Bula. El día 12, m e

Los honores del Doom Metal con Tiamat.、Eh, se estará presentando Tiamat en Groove. El día 13, la legendaria Rhapsody of Fire en el Arena Sur. También el día 13 se presenta otra gran legendaria banda.、Eh, ni más ni menos que Toto. Se estará presentando en el Campo Argentino de Polo.

El día 16, Limbiskit, que no dice el lugar, no, no debe estar confirmado aún, pero en principio el día 16 de diciembre. Y por ahora cerraría esta grilla、eh, de presentaciones en el mes de diciembre. El día 17, una semana antes de Navidad, Stewart Coopedan en el Teatro Gran Rex.

Y de Yapa hay algunas confirmaditas para el mes de enero. Un par, poquitas. El día 15 de enero, Dead Chubbal de x t r a c t i o n en el Teatro de Flores. Corrosion of Conformity, legendaria banda rockera. El día 15 de enero en el Arena Sur. Corrosion of Conformity. Y el día 19, una banda que me encanta. Voy a tratar de ir porque no pude verla en vivo todavía. Es.

Dark Tranquility、eh, en el Teatrito. Hace poquito se estuvo presentando su cantante, que lo hemos presentado en este programa anterior que pasó en uno de sus otros proyectos que se presentó aquí en Buenos Aires y que lamentablemente no pude asistir. Bueno, dicho esto, lo que está sonando de fondo.

Escuchen.

¿Cómo dice ahora? A ver, vamos.

Imposible, imposible no recordar, más allá que estamos escuchando un cover de Zariskaya y Jersen de Youth g a n Wild, la Juventud Enfureció, aquel disco del año 1989, si mal no recuerdo, de s k i d r o w ¿Cómo no voy a recordar aquella presentación en el estadio Obras Sanitarias aquí en Argentina? La rompieron toda.

No me olvido más cuando Sebastián Bach se tiró del escenario y bueno, le sacaron casi toda la ropa las chicas, las mujeres que estaban en ese concierto adelante. Y bueno, subió en un boxer o calzoncillo, si se quiere, al escenario y siguió cantando el tipo sin ningún drama. Nada de vergüenza.、Eh, esquiro, qué recital aquel en mis jóvenes, sí, mis jóvenes.

Eh, 15 años, porque estamos hablando de que se presentaron en el año 92 aquí en Argentina. Este disco es del año 89-90, pero en el año 92 se presentó s k i w r o w Sí, quien les habla apenas tenía 15 años. Inolvidable concierto de s k i r o w No me olvido me más no me olvido más de ese show.、Eh,

Y qué excelente cover el que les que ha sonado en algún anterior programa, n o el de s a r i s k a y a de Yutkan Way. Esto le da pie a lo que vamos a escuchar ahora, que es el segmento de、eh, covers. Vamos a escuchar primero a James Wood con un clásico que ha hecho Metallica, entre otros grupos, que es Whiskey in the Char. Luego escucharemos a la legendaria Doro Pech s con un cover de ACDC. Sí, Touch Too Much.

Crystal Tears con un cover de Guns N' Roses y algo más por ahí, algo más, que ya lo van a descifrar fácilmente. Vamos.

We walked, kept to fair, I took off

se escucha

En este programa número 144, que bueno, de a poquito va llegando a las postrimerías de este programa, queda algunas canciones todavía, un par de bloques, pero bueno, sepan, sepan long que no queda tanto, pero queda. Los que escuchamos en el bloque que pasó fue el clásico Whiskey in the Chair por James Good.

Luego escuchamos a la queridísima y legendaria Doro Pech haciendo un cover de otra legendaria banda como Easy Dizzy, Touch, Too Much. Crystal Tears en tercer lugar con You Could Be Mine, esta canción clásica de los Guns N' Roses. Y luego de la tanda escuchamos Mama a n Coming Home de Ozzy Osbourne, pero.

Por Tommy、eh, Johansson, y ya les voy a decir、eh, el nombre de la cantante, porque no se trata solo de Tommy Johansson.、Eh, por acá lo tenía: Tommy Johansson and Christine s t a r k a y Ahí está, me faltaba el nombre de ella, de este dueto: Tommy Johansson.

Eh, uno de los guitarristas de Sabatage, eh, eh, perdón, de s a b a t o n no de Sabatage, de la banda sueca s a b a t o n Bueno, y este cover, gran cover de Ozzy Osbourne. Y entramos en un clima de un cemento clásico de este programa que a veces está, a veces no está, pero en este caso, como hoy, va a estar.、Eh.

Eh, bueno, dicho este juego de palabras, va a estar este segmento que viene, que es el, el, el cover, no, sino el segmento más tranquilo, si se quiere, del programa. Pero antes, quiero enviarle un gran saludo a todos ustedes que están haciendo el aguante、eh, de este programa, que están escuchando ahora en vivo este día lunes 6 de octubre, todavía, sí, 11 menos 5 de la noche, aquí en Argentina.

Y para quienes escuchen también luego el programa en e l archi.org o en la plataforma i、e、b o x también se agradece muchísimo. ¿eh? Para quienes están escuchando en, en vivo, en radioebr.org.、Eh, ahí le dan play al reproductor y estarán escuchando este programa en vivo, como ahora, en este momento. Y bueno, programa.

Que no se sabe cuándo volverá, porque les dije al principio que me iba a ir unos días por la ruta. Que lindo, como extrañaba eso, como extraño eso, esa historia de hacer un viajecito. Y, y bueno, es como que son、eh, algo así como las vacaciones de invierno atrasadas, digamos. l e

Pónganle、eh, un viajecito y agarrar la ruta no viene para nada mal para despejar tensiones, estrés y demás. Y lo bien, lo bien que hace viajar, sea de la manera que sea,、eh, siempre hace muy bien y es muy saludable a nuestra mente. Así que de la manera que lo hagan, no importa. El punto es salir a algún lado, a donde sea.

Despejar su cabeza, su mente, y eso es lo que eh, haré eh, en, dentro de un par de días. Así que, fin de semana que viene, no estaré haciendo el programa、eh, habitual. Y quién sabe si la otra semana lo podré hacer. Así que, bueno, va el aviso hacia todos ustedes. ¿eh? Eh, a ver, a ver, recuerden esto.

e s t a e s la versión original de Guns N' Roses. Habemos escuchado el cover de Crystal Tears de You Call Be m i n e pero vamos, hace tanto que no e s c u c h a b a la, la original. Vamos.

Hace rato que no se escuchaban los GANs en este programa. Bueno, les decía entonces: semana que viene, obligadamente,、eh, obviamente, sí va a haber programación. Ustedes ponen、eh, sábados y domingos, van a escuchar mucho rock, mucho metal. Algún programa anterior de este humilde servidor se va a escuchar seguramente sábado o domingo、eh, en esa、eh, playlist. Pero bueno, no voy a estar en vivo el fin de semana que viene.

Ni el domingo, ni el sábado, ni el lunes, no voy a estar、eh, aquí en Buenos Aires. Y bueno, la otra semana veremos, veremos. Vamos a ver, no prometo nada, pero quizás tampoco haya programa, veremos. No va a haber programa en vivo, ¿no? A eso me refiero.、Eh, así que el programa número 145,、eh, no se sabe cuándo va a salir, pero va a salir seguramente. ¿eh? El 145 será el próximo programa.

De rock metal por esta hermosa y querida emisora. Bueno, dicho esto, nobleza obliga, por supuesto. Vamos ahora con el bloque、eh, muy esperado por muchos ustedes que l e gusta el bloque de baladas de rock y metal de este programa、eh, de Vikingo Borealis. Así que lo que elegí para hoy es un tridente de una banda muy legendaria, muy conocida.

Y las otras dos no, porque son trabajos nuevos. Primero vamos a escuchar a la legendaria Wasp de Blacky Lawless con Godless Run, temazo. Luego escucharemos al proyecto Lady N, que va a sonar por primera vez. Y también va a sonar por primera vez The Roots. Así que, si te gustan las baladas, si te gusta la tranquilidad del rock y el metal,

Sube el volumen porque esto obviamente no tiene desperdicio. Vamos con uno de los últimos bloques del programa. Vamos con Wasp, con Godless Run y este segmento de baladas y de música más tranquila en este programa. Los d u o n e s

44 llegando de a poquito a su fin. ¿eh? Bueno, este bloque fue el bloque más tranquilo del programa de baladas. Si se quiere, con Was primero y Godless Run. Luego escuchamos el debut de Lady N con We Stand Unbroken. Y por último, A un temazo realmente de Rhodes con Lágrimas de los por los Inocentes. Cheers.

For the Innocents, bueno, le quiero enviar también un saludo a mi colega y amigo Eric.

Que está en Bahía Blanca, que、oh, por supuesto es parte de este proyecto de radio e BR de Economía Basada en Recursos y de este proyecto de radio.、Eh, ahora voy a ir con un bloque bastante bien arriba, bastante bien arriba, y luego vamos a llegar al final de este programa número 144.、Eh.

Pero con una sorpresita también en el final. Así que si quieres un poquito、eh, de subirle la espuma, si se quiere, a este programa, es el bloque que viene. Lo nuevo de Amorphis, esta banda finlandesa, y la canción El Círculo, The Circle. ¿eh? Y luego escucharemos al proyecto Aepanemer, que es una banda francesa.

De Death Metal、eh, Melódico y que hace rato no sonaba en este programa. y Vamos a escuchar lo nuevo que tiene que ver con un adelanto de su próximo disco que se llama Utopía.、Eh, y el adelanto se llama La Cimetieri, Cimetieri, ahí, Cimetieri、eh, Man. ¿Mm?

Vamos con estas dos canciones y luego el de cierre del programa. También le quiero enviar un gran saludo a mi colega Ney Stream. Un caluroso saludo y por agradecerle por su aporte con el avance del video para este programa que quedó espectacular. Quedó de 10. Así que va un saludo para Ney. Un abrazo grande.、Eh, y vamos con este próximo bloque. Y un saludo también, ya dije, para todos ustedes que están haciendo el aguante.

De este programa, desde el principio, los que se engancharon luego y los que están enganchándose ahora en este casi cierre del programa. ¿eh? Vamos con Amorphis y el círculo desde Finlandia, trayéndonos lo nuevo también、eh, del último disco llamado Borderland. Vamos.

Dio, e b e r Ever.

finlandeses de a m o r p h i s sonando en este programa de rock metal número 144 ¿eh? con de circo el círculo y anteriormente mejor dicho luego de a m o r p h i s escuchamos a la banda francesa a epanemer con le sinestro y el álbum utopía e d i t a d o hasta 2025

Ahí estaba viendo el tiempo transcurrido d e programa, aproximadamente 3 horas y 7 minutos. Bueno, tiempo ideal para darle el cierre, el final a este programa número 144. Muy agradecido, como siempre, de poder estar al aire, de poder hacer esto que tanto amo, que es hacer radio, que tanto.

Me encanta ¿sí? desde antaño ¿sí? de poder hacer un programa、eh, de la música que más me gusta y de poder hablar un poco también de actualidad y decir lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno investiga, lo que uno cree sobre determinado tema en cuestión. Se puede estar de acuerdo o no con lo que uno plantea, pero siempre digo en el marco.

Eh, del respeto, todas las eh, voces eh, se, se escuchan, y bueno, para eso、eh, está bueno, ¿no? Cuando no, no se coincide sobre algún tema, poder tener distintas opiniones y sacar eh, algo, eh, algo que sea fructífero. De un, de, a veces, de cuando no hay una、eh, coincidencia en algunos temas, también está bueno para.

Para poder crecer, de todo se crece, siempre que sea en el marco del respeto y obviamente siempre、eh, cuando sean argumentos sólidos y válidos, ¿no? porque a veces uno escucha que hay personas que ponen el grito del cielo, discuten o se ponen mal o quieren contradecir algo, refutar algo y no terminan refutando nada porque carecen de argumentos, no, no saben qué decir, simplemente les molesta escuchar lo que escuchan.

Porque quizás es algo que les duele por ser una realidad, ¿no? Cuando uno plantea, cualquiera de ustedes también, cuando digo de uno, me es, estoy refiriendo a todos, cuando plantean algo y a alguien no le gusta lo que uno está diciendo y no tiene argumentos para refutarlo o rebatirlo, enseguida se recurre al, al grito, a, bueno, saben a lo que me refiero, ¿no? A querer descalificar y demás.

Eh, siempre en el marco de respeto, todo es bienvenido, sean las opiniones、eh, diferentes que podamos tener. Bueno, queridos amigos y amigas, me estoy despidiendo de este programa número 144. Un placer nuevamente haber estado con ustedes.、Eh, y bueno, nos veremos dentro de un par de semanas con lo que va a ser el programa número 145.、Eh.

Eh, bueno, que tengan buena semana. Hoy día lunes ya casi, ¿no? Falta media hora para el día martes, para el día martes 7 de octubre. Nos estamos viendo pronto y bueno, lo que siempre digo, lo principal es que sea con buena salud ¿eh? y poder、eh, hacer lo que a uno le gusta. Así que siempre vayan por ese camino. Traten de hacer lo que les hace bien, lo que les gusta, no importa.

Lo que opinen los demás, ¿eh? eso va al margen, porque en definitiva <risa>、eh, lo que importa es como la otra vez había leído un comentario que decía: Cuando nos vamos de este mundo, y si es que te velan, ¿sí? si es que te velan, yo ya dije que en mi caso no, yo quiero que me quemen el día que no esté más físicamente en este plano, que me quemen, y bueno, después las cenizas.

Veo por dónde quiero que, me, que la lleven, pero、eh, Que... son decisiones personales, n ¿no? obviamente o、eh, que me cremen. Pero hay gente que dice: El otro día escuchaba un comentario que decía, No, pero después te van a llorar ahí a lamentar. Gente que por ahí no estuvo nunca, que hace mil que no te veía. Y vos, te... y en definitiva, lo que importa es cómo te sentiste vos también, qué hiciste de esta vida, qué.

logros tuviste qué sueños pudiste cumplir ¿eh? ahí está el punto q u é cosas te hicieron bien y q u é objetivos y q u é sueños pudiste cumplir en la vida que es a, en definitiva cuando estemos yendo d este e plano cuando seamos tengamos la edad que tengamos porque nadie tiene nada asegurado pero haber dicho pude cumplir este sueño me quedaron algunos pendientes o pude cumplir todo lo que quería y

Al menos si no los pude cumplir, los pude intentar. Pude tratar de hacer, intentar y dar ese paso de, de, de hacer las cosas que me gustaban, de, de cumplir los sueños que quería cumplir. Después, si se dan, genial. Y si no se dan, también. Porque si nunca se intenta hacer algo que nos haga bien o ir por eso a lo cual queremos, nunca lo vamos a descubrir, nunca vamos a saber.

¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho? Entonces, después puede ser demasiado tarde. ¿eh? Hay gente que, a veces escucho gente grande, n o que se lamenta de cosas que no hizo, ya sea un viaje,、eh, tratar de, de, de encauzar la vida por otro lado, de, de, de,、no、sé, de hacer cosas que por miedo o por las cuestiones que fueron, no las hicieron, tenían la posibilidad de hacerlo y no las hicieron por.

Quedarse en el lugar y decir voy a lo seguro, me quedo con lo que tengo, con lo que estoy, con lo seguro. Yo no digo que no hay que agradecer lo que uno tiene. De hecho, yo estoy agradeciendo ahora por estar diciendo esto, por estar haciendo este programa, por estar de nuevo haciendo lo que, lo que me gusta. Eso, ese punto sí, obviamente. Poder hacer lo que a uno le gusta y hay que agradecerlo. Y poder, tener, poder respirar y levantarse todos los días y decir un día nuevo, un día más.

Estoy viviendo, hay que agradecer, claro, pero no quedarse tampoco en eso del conformismo, de estar atado y decir, uy, no arriesgo esto, no arriesgo lo otro, mejor me quedo como estoy,、eh, a ver si lo intento y me sale mal. Bueno, un montón de cosas que nuestra propia mente nos limita, ¿no? Porque se trata de eso, es nuestra propia mente las que nos quiere limitar a intentar hacer algunas cosas, a tratar de ir.

Por esos sueños, que sea que patees el tablero o no lo patees, no importa. Ir por eso que querés hacer, sea lo que sea.、Eh, entonces, el punto es eso: intentar hacerlo, tratar de hacerlo. Si se cumple, espectacular. Y si no lo llegaste a cumplir, lo intentaste. Hiciste, hiciste todo lo posible por haber logrado eso que querías lograr, eso que querías hacer para cumplir algún objetivo o para intentar.

Ser más feliz de lo que eres. ¿eh? Bueno, me、eh, voy a despedir de este programa número 144 con este mensaje. ¿eh? Bueno, vamos con este cierre del programa y vamos a escuchar una canción preciosa, una canción hermosa, una canción espectacular, una canción que te pone la piel de gallina porque es un clásico muy conocido、eh, por todos, no solamente.

No tiene que ver con la escena necesariamente del rock y el metal, yo diría que no tiene nada que ver. Pero sí va a tener que ver con este cover que les voy a presentar ahora de、eh, este gran artista que es ni más ni menos que el sueco Eric Gromwald. Me despido de todos ustedes, creo que ni hace falta que presente la canción porque cuando la empiecen a escuchar van a saber de qué se trata. ¿eh?

Así pongo un poquito de, de incertidumbre, si se quiere, ¿eh? con, lo que va, con lo que está por sonar y lo que va a ser este cierre del programa número 144. Un poquito de incertidumbre、eh, no está mal. Incertidumbre de la buena. ¿eh? i n Cierre e r t d u m b r de buena. e la c i del programa 144 con este temazo, con este clasicaso. Subí el volumen porque tiene desperdicio.

El gran Eric Donwall haciendo este tema que dice así: nos estamos viendo dentro de un par de semanas con el programa número 145. Gracias, gracias, gracias. Y nos estamos viendo. ¿eh? Buena semana para todos y a darle con todo ese poder. Vamos, vamos con ese power, subir el volumen. Nos vemos, gracias.

And so I face the final curtain My friend, I'll say it clear I'll state my case, of which I'm certain I've lived a life that's full

世界中の人たちにとっては、世界中の人たちにとっては、世界中の人たちにとっては、世界中の人たちにとっては、世界中の人たちにとっ